Primer libro de Crónicas, capítulo 26. También fueron distribuidos los porteros de los coreitas Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de a s a f Los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, j u a n á n el sexto, Elio Enai el séptimo, los hijos de Obed Edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo p e u l t a i porque Dios había bendecido a Obed Edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabab, y sus hermanos hombres esforzados, asimismo Eliú y Zamaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom. Ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. Sesenta y de o s d Obed-Edom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, d i i e c o c hombres h o valientes, de Osa, de los hijos de Merari, Simri el jefe, aunque no era el primogénito, m a s su padre lo puso por jefe, el segundo, i l c í a s el tercero, Tebalías, el cuarto, Zacarías, todos los hijos de Osa y sus hermanos fueron trece. Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los varones en la guardia con sus hermanos para servir en la casa de Jehová. Echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Y la suerte para la del oriente cayó a Selemías. Y metieron en la suerte a z a c a r í a s su hijo, consejero entendido, y salió la suerte suya por a Para la del norte. Y para Obed-Edom, la puerta del sur, y a sus hijos, la casa de provisiones del templo. Para Supín y Osa, la del occidente. La puerta de Saleket, en el camino de la subida, correspondiéndose guardia con guardia. Al oriente, seis levitas. Al norte, cuatro de día. Al sur, cuatro de día. Y a la casa de provisiones de dos en dos. En la cámara de los utensilios al occidente, cuatro al camino y dos en la cámara. Estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los Coreitas y de los hijos de Merarí. Y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Laadán, h i j o de Gersón, De la Adán, los jefes de las casas paternas de la Adán, Gersonita, fueron los Gehielitas. Los hijos de Gehielí, Setam y Joel, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. De entre los Amramitas, de los Izaritas, de los Hebronitas y de los Uzielitas. Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros. En cuanto a su hermano Eliezer, hijo de e s t e era Reabías, hijo de e s t e Gesaías, hijo de e s t e Joram, hijo de e s t e Sicri, del que fue hijo Selomit. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David. Y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines, para reparar la casa de Jehová. Asimismo todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba, estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los i s a r i t a s Kenanías y sus hijos eran gobernadores y jueces sobre Israel en asuntos exteriores. De los Hebronitas, Asabías y sus hermanos, hombres de vigor, 1700, gobernaban a Israel al otro lado del Jordán, al occidente, en toda la obra de Jehová y en el servicio del Rey. De los Hebronitas, j e r í a s era el jefe de los Hebronitas repartidos en sus linajes por sus familias. En el año cuarenta del reinado de David se registraron y fueron aliados entre ellos hombres fuertes y vigorosos en Jacer de Galaad. Y sus hermanos, hombres valientes, eran dos setecientos mil jefes de familias, los cuales el rey David constituyó sobre los Rubenitas, los Gaditas y la media tribu de Manasés para todas las cosas de Dios y los negocios del rey.